Para, para buscar y desvelar un poquito el talento que en todos eh, se encuentra y algunos tratamos de, de, de determinar día a día. Eh, vamos a empezar con una frase aquí en Radio Crash, en el talento en 105 cm que sería eh, una preguntilla: ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? ¿De quién deriva esta frase? Realmente eh, en este programa hemos decidido que como referencia podríamos to eh, tomar a al escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano, más conocido como Eduardo Galeano, periodista, escritor, ganador del premio Stitch Dagerman y considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo análisis político e historia realmente ahora yo lanzaría esta pregunta antes de que cada uno se presente, tener muy conscientes ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? ¿quiénes sois? ¿qué hacéis? ¿quién se atreve? bueno, yo creo que las dos cosas, por un lado intentamos llegar a ser eh, lo que somos con nuestros pasos al final nos define lo que hacemos entonces sí que no alguna la frase en ese sentido está muy acertada eh, pero hay veces que no podemos hacer tampoco lo que, lo que, a aquello que ansiamos y en ese punto a lo mejor dejamos de ser tan, tan completos ahí yo creo que es donde digamos se queda un lugar un poquito más, más corto ¿no lo veis así? ¿y esta voz que nos habla de quién es? eso es lo ah, que me pregunto yo, somos... me pregunta la tocalla <risa> <risa> bueno yo soy María, yo estoy en fase de reinventarme por ejemplo yo actualmente soy ama de casa, madre Y a tiempo que puedo, pues hago labores de, a veces hago declaraciones de la renta, a veces hago social media, eh, community manager, eh, soy una persona muy inquieta. Siempre que puedo colaboro, colaboro en Ampas, hago de todo un poco. Por eso, como diría Eduardo, yo ahí intento llegar a ser con lo que hago, lo que soy. ¿Quién más dice que hace lo que es o es lo que hace? ¿Quién se define? Bueno, yo soy María, soy mujer, soy asturiana, <risa> soy muchas cosas y de profesión soy psicóloga y soy miembro del talento. Es muy difícil esa pregunta, ¿verdad? Parece que nos atormenta en ocasiones quién soy, que no es lo mismo que qué hago, o sí. ¿Quién sigue? Venga. Cierto, yo soy Elena Argüelles y normalmente me gusta definirme como profesora de protocolo y comunicación porque es lo que más me gusta hacer eh, pero hoy que estamos hablando de si somos lo que hacemos o hacemos lo que somos pues hoy me voy a presentar como, con todos aquellos atributos que sí que, sí que tengo ¿no? soy licenciada en Derecho, en Publicidad y Relaciones Públicas en Comunicación Política y en Protocolo sin embargo lo que más feliz me hace es comunicar Bueno, nos queda una voz por escuchar solo quedo yo por presentarme No, perdón, dos. Ah, de aquí en en, en, en, la, en... en la pecera <risa> tenemos otra, que a Paula como la tenemos muchas veces en la, <risa> la pecera... Sí, hoy estoy aquí con el micrófono. Pues yo soy Paula, Paula tuya, aquí somos dos Paulas también. Y aquí me, en el programa el talento me suelo defi definir o presentar como química y, y coach. Y aunque esas dos palabras no definen todo lo que soy, sí que me gusta presentarme así porque... A priori, cuando la gente lo oye, mmm, percibe que son dos cosas muy diferentes. Por una parte, tenemos la parte química, analítica, científica, que tengo que reconocer que sí que lo soy, en parte he aprendido por todos esos años dedicados a, a investigar. Y luego tengo la palabra coach, adherida. A y, y eso para mí significa la creatividad la empatía, la escucha, cosas que me gustan mucho, que, que me identifico con ellas y creo que en el fondo esa dualidad es lo que me gusta de, de esa presentación, que puedo ser muy analítica pero muy creativa, como seguramente muchos de nosotros, que, puedo, que me puede gustar mucho escuchar, que de hecho me gusta mucho escuchar, pero en un momento dado apasionarme hablando de algo, puedo ser tímida y muy, y muy expresiva al momento siguiente esa dualidad es interesante también Muy bien, gracias Paula y, y en, en la pecera tenemos aquí a alguien más que es cuya voz necesitamos escuchar, por favor A ver si ¿se, se me oye bien Mi nombre es Natalia, Natalia Gutiérrez y profesionalmente eh, soy asesora de estudios en el extranjero pero ya veis que también soy técnica de sonido, lo cual me, me encanta venir al programa del talento y escucharos a todos vosotros y sobre todo yo me considero una persona en evolución constante y en autoaprendizaje, auto entonces me encanta aprender de todo y bueno, aportar eh, lo que pueda pero sobre todo me encanta aprender y evolucionar. Sí, entonces escuchando a Natalia ella eh, con sus acciones, como dice ella, es, me encanta ahora soy técnico de radio y me encanta esa acción la está definiendo justo ahora, aquí y ahora en este momento, ¿no? ¿Qué acciones o qué eh, movimientos nos definen aquí y ahora a cada una de nosotras? ¿Podríamos también decir el aquí y ahora, justo ahora? Pues yo voy a atreverme a decir que yo aquí me siento un poco irresponsable ¿Por qué digo irresponsable? Sí, entenderme bien porque cuando uno se abre hacia un campo en que hay veces que no sabe cómo va ni en qué dirección va tomando sí que es verdad que se siente al ser adulto nos sentimos irresponsables es algo que normalmente a los niños siempre se les perdona muy fácilmente y se si llama nosotros nos juzgamos muy duramente y en el fondo hay veces que a mí me gusta ser un poquito irresponsable no de lo que haces y que a quién puedes hacer daño sino no medir del todo las consecuencias sino sencillamente pensar bueno si me equivoco ahí lo hago, y entonces en ese sentido a mí me gusta estar aquí, algo que para mí es distinto, es un reto muy distinto, pues por eso me gusta ser un poco irresponsable uh -huh. mm, María, respecto a lo que dices creo que darse el permiso a cometer errores también puede ser, en parte, ser responsable de, de tu propia vida, tal y como hemos oído también a Natalia comentar en alguna ocasión en, en, en su post Exacto, pero yo, y precisamente por eso yo creo que estamos aquí en adultos que nosotros nos juzgamos muy duramente y nos consideramos irresponsables, nos consideramos inmaduros consideramos que no podemos seguir aprendiendo como bien decía Natalia, estamos diciendo todos al final lo que no tiene cuando es adulto es mucho, mucho bagaje hay veces que solamente muchos conocimientos, muchos estudios y a veces te cuesta mucho más definirte porque eso es verdad que no puedes en un cinco palabras que acoten algo que sencillamente a una persona que lleve menos, lleve menos carga, por decirlo de alguna manera, le sea más fácil. A mí me gustaría decir que Galeano, por ejemplo, una de sus frases dice somos la suma de nuestros aciertos y de nuestros errores, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De asumir que somos aquello que, que hacemos y por lo tanto cometemos errores y también cometemos, cometemos aciertos, ¿no? Y en cuanto a tu presentación me gustó mucho porque yo venía con algo así un poco preparado, ¿no? Eh, cuando damos eh, clases de cómo hablar en público de cómo presentarse todos, eh, todo esto siempre decimos que la primera impresión es importante ¿no? entonces una primera impresión una primera definición de quiénes somos nos da eh, una idea de cómo es la persona ¿no? por ejemplo en tu caso que eres eh, química yo, yo aquí había puesto un ejemplo que era matemática pero viene a ser lo mismo ¿no? es un bueno lo mismo, mismo. Lo mismo. <risa> bueno me refería un poco a ciencias sí, era ¿no? para... <risa> Entonces, en el sentido de que si alguien nos dice que es matemático, damos por hecho, ¿no?, que tiene una mente analítica, que tiene una, un orden mental, una capacidad de abstracción, ¿no?, eh, una predisposición hacia los números o hacia las, eh, los pensamientos abstractos, ¿no?, y entonces me, me, me gusta mucho la definición que tú haces de ti misma, es decir, cuando le añado la palabra coach, ahí eh, estoy remarcando que no solamente soy esa mente analítica, que es lo primero que podrían definir, ¿no? Una, una química y tal, bueno, pues alguien muy de ciencias, ¿no? Sin embargo, añado esa parte, esa parte eh, más, menos analítica, ¿no? Más de los sentidos, más del conocimiento, de, de otras partes, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo, digo, me ha introducido un poco en el tema que a mí me parecía importante, ¿no? Sobre, sobre lo que somos y, y sobre lo que hacemos y cómo lo que hacemos nos hace y lo que somos también nos lleva a hacer determinadas cosas, ¿no? Al hilo de esto que comentaba Selena eh, y al hilo también de la definición que ha dado de sí misma Paula quería comentaros que desde la psicología social se ha trabajado muchísimo esta cuestión ¿no? de la identidad personal eh, tanto eh, como individuo como, como persona dentro de un grupo hay múltiples teorías sobre la, la atribución social y según te escuchaba Elena se me encendió una bombillita en la cabeza tú decías que en cuanto escuchas una palabra ¿no? que define a una persona sea su profesión, sea un rasgo das por hecho que hay una serie de características más que la, la acompañan, por ejemplo pues, Paula es, perdona que te utilice de ejemplo Paula. Paula es química asumimos que su mente es científica que es cuadriculada, que es analítica que es, si solo fuera científica, poco emocional ¿verdad? Eh, hay un, un efecto algo, ah, asumimos un montón de cosas que quizá no se corresponden con lo que es la persona en sí, sino que son falsas atribuciones ¿no? hipótesis que nosotros mismos construimos y que en ocasiones no somos capaces de poner a prueba y asumimos como, como ciertas Claro, es un poco como en nuestra profesión eh, no tiene por qué coincidir con nuestra, con nuestra afición, puede ser un gran matemático, por ejemplo y eh, ser un gran pianista, una, tener una pasión por la música, y sin embargo, seguiríamos pensando que es una mente analítica, una mente racional, y desconocemos esa parte de pasión que tiene pues, por la música, o por, por el arte, o por la pintura, o lo que sea. ¿no? A veces la profesión y las, y las aficiones no, no nos llevan por el mismo camino, ¿no? nos definen de maneras diferentes. ¿Y somos nosotros que nos definimos mal, o es la gente que interpreta mal lo que ve? hombre, yo tengo que decir en ese sentido que depende mucho del entorno que te rodea es decir, tú puedes hacer y comportarte mmm, en una época de tu vida de la misma manera y ser percibido por diferentes entornos de diferente manera y voy a seguir poniendo el ejemplo porque ya que estamos no estaba preparado ahora hemos decidido te tocó te tocó no, sí que he reflexionado varias veces sobre esto porque en el mundo científico donde yo me he movido es curioso pero nunca he sido especialmente considerada como una persona muy analítica muy cuadriculada sino todo lo contrario a veces sí que han dicho ah pues es que eres un poco dispersa o piensas de manera diferente y eso me ha hecho pensar porque fuera de esos entornos sí que parece ser que resalta enseguida esa parte analítica y metódica que tengo entonces sí que Sí que depende mucho del entorno que nos etiqueta, que bueno, es, a veces es inevitable y tampoco nos lo tenemos que tomar muy a pecho, que nos etiqueta en lo que hacemos y parcialmente en lo que somos, pero no tiene que corresponder oficialmente con, lo que, con nuestra esencia, con lo que realmente sentimos que, que es nuestra esencia, nuestro ser. ¿Y puede ser que nos expliquemos mal? ¿Y a qué nos referimos? ¿A nuestras palabras o a nuestros hechos? Ahí está la pregunta. ¿Por qué realmente las palabras, a pesar de que el, el vocablo puede ser muy amplio, siempre queda muchísimo más corto que realmente? Que al final uno es lo que hace. Porque eso realmente es lo que te sale directamente. Las palabras son mucho más pensadas, mucho más meditadas. Es mucho más fácil llevar a la confusión mediante una expresión que mediante un acto y también bueno yo opino ¿eh? para, para un poco también eh, eh, aportar un, un poquito en esta idea del ser, de hacer y actuar que muchas veces cuando actuamos estamos desplegando nuestras limitaciones y nuestras capacidades podemos hablar muchísimo pero mientras no haya un paso a la acción, mientras no haya un transcurso en un tiempo determinado donde tú haces algo generas un cambio ya sea energético, ya sea un cambio eh, de actitud ante otra persona Esas limitaciones y esas capacidades son las que te definen. Entonces, eh, la acción te pone en evidencia y te saca del confort. Entonces, lo que tú digas que eres y cuentes tu historia, ¿no? Ahí, no sé qué opináis de la acción y las limitaciones. Yo opino que aunque el ideal es que fuéramos todos muy coherentes, ¿verdad? Y actuáramos. ...según pensamos y según queremos... Eh, ...la mayor parte de las veces... ...por desgracia los humanos... ...somos bastante contradictorios... ¿verdad? ...entonces cuando nuestra acción... ...y nuestro pensamiento... Eh, ...no están alineados... ...se da un conflicto muy muy fuerte... ...estoy pensando en, en pequeños ejemplos cotidianos... ...y en grandes historias de vida... ¿no? Eh, ...me vienen a la mente varios... ...la verdad... Eh, ...por ejemplo en una discusión... Eh, Estoy, do, dos, dos personas, cualquiera ¿no? pueden decirse cosas como no quiero verte, déjame en paz no quiero seguir hablando mi lenguaje va en esa línea sin embargo mis actos son quedarme aquí y prestarte toda mi atención y mi lenguaje corporal está totalmente abierto hacia ti ¿no? quizás estoy replegado en mí mismo pero sigo dirigiéndome a ti entonces hay una, una, una disonancia hay una contradicción terriblemente fuerte entre nuestra acción y nuestras palabras y siempre que esto sucede tiene mucho más peso la acción. Cuando, por ejemplo, también queremos, ¿no? hablamos de pregonar con el ejemplo, cuando hablamos de educación, aunque este no sea el programa de niños, voy a permitirme esa licencia, eh, les damos grandes lecciones a los niños. No, no, quiero, que, no quiero que me grites, o no quiero que, que digas palabrotas. Y de repente nos encontramos nosotros mismos gritando o soltando tacos de manera espontánea y evidentemente se quedan con nuestros actos y no con nuestras palabras. Entonces, realmente esas acciones que en ocasiones nos definen es, son nuestra propia imagen ante el entorno. Las acciones son la imagen, lo que tú cuentes que eres, ¿no? Si no hay una acción asociada, realmente, y no quiero divagar, que si no estoy aquí sola, pero... No, pero sino, hay, y hay una cosa que también creo, de lo que hemos un poco leído antes de, de preparar el programa... Es que también, eh, lo comentábamos, al vivir en un entorno tiene una parte positiva y una parte negativa y es que tampoco podemos decir todo lo que pensamos porque realmente volvemos un poco a esa parte de los adultos. Tenemos que darnos cuenta de que exactamente nuestras palabras, nuestras acciones pueden herir y tenemos que ser conscientes también de ellas. Entonces, eh, en ese sentido, sí que por eso uno tiene que ser libre de expresarse pero también de rectificar lo mismo. Entonces ahí sí que creo que en ese punto deberíamos de ser eh, tan abiertos para exponer como para decir cuando nos hemos hecho mal y que ese sentido no tenga por qué dañarse, o sea, al final, lo que comentaba muy bien María eh, deberíamos de ser un, sencillamente éticos, es una convivencia al final es imprescindible para llevarnos bien Qué bien se siente uno además cuando es coherente, ¿verdad? Sí, sí pero es muy difícil, yo creo que sabéis muy bien el, el meditar sobre lo que uno hace y darle vueltas y ser primero crítico contigo mismo antes con antes que con los demás normalmente te suele llevar a muchos a muchos problemas no no por eso decir la verdad no, no es siempre es fácil ¿no? claro el, el entorno actúa mucho nos pre determina de muchas de muchas maneras y a veces estamos dispuestos a pagar el precio El precio, que, el precio social, me refiero, ¿no?, que supone hacer determinadas acciones, tomar eh, determinados caminos o actuar eh, según nuestra ética, a veces, est ¿estamos dispuestos a pagar ese precio social? Porque no todo el mundo, quizás, está, está dispuesto, ¿no? Correcto, Elena ¿eh? Mm. Dispuesto a pagar, ¿eh? Entonces... Claro, claro, ¿eh? Las, grandes, las grandes historias eh, las, las hacen la gente que ha pagado un precio... Esta mañana, cuando hablaba con mis hijos sobre el programa de hoy, les ponía un ejemplo así un poco eh, dramático para que entendieran. Y hablaba, por ejemplo, de, de Agustina de Aragón, ¿no? Por ejemplo, algo. Sí, porque era algo como muy escandaloso, ¿no? Su papel era el de una mujer eh, que se tenía que quedar en casa y, sin embargo, decidió que iba a luchar y que iba a, a luchar como un hombre, ¿no? Y a defenderse, ¿no? pero, pero tuvo que pagar un precio, ¿no? Porque primero por, bueno, porque estaba en guerra y segundo porque era mujer lo cual era doblemente, ¿no? doblemente castigo entonces estamos todos dispuestos a pagar ese precio Gandhi por ejemplo que comentábamos antes del programa también sabía que, que tenía un precio que pagar por lo que iba a decir o por lo que iba a hacer o no hacer en su caso ¿no? la resistencia pasiva eh, todo el mundo tenemos la personalidad suficiente como para asumir pagar ese precio quizá no todos tenemos la capacidad suficiente ¿no? o elegimos tener, tomar esa opción de vida de ir más allá y transformar nuestro entorno en vez que el entorno nos transforma a nosotros quizá esas personas que son como héroes que deciden dar un paso más allá y transformar su entorno porque quieren pagar ese precio, porque no pueden vivir coherentemente si no es así eligen entre sus consecuencias de sus actos a corto plazo que es sobre el entorno con las consecuencias que a largo plazo tendría para ellos mismos traicionarse a sí mismos, quizá puede más eso. ¿Qué pensáis? De, comentaba Elena, de, de Mahatma Gandhi, es una frase que a mí me gusta mucho, además muchísimo más directa todavía que Eduardo Galeano, porque es como esa no da como tanto pie a la interpretación que es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Empezar por uno mismo antes que, que por los demás. Y a lo mejor estar dispuesto, como bien dice Elena, a pagar el precio, pero no pensando en el precio que te va a costar respecto a los demás, sino pensando en el precio que te vas a tener que, que pagar tú mismo. Claro. claro, claro, a ese me refería, ¿no? a, ese, a ese precio, ¿no? a ese, incluso a ese desprecio, si nos ponemos al ostracismo ¿no? de los griegos. ¿no? Bueno, entonces el primer paso es conocernos, ¿no? conocernos profundamente ¿no? antes de saber eh, o de tomar una decisión es eh, Paula que no te dejó sí, yo únicamente no, es que estaba escuchando muy atentamente porque todo derivó de lo que hablamos de explicar nuestra propia imagen ¿no? Y yo creo que todo lo que, acabamos de, lo que acabáis de exponer es que esas personas para poder ser la imagen que tienen tan clara de sí mismos su autoconcepto está tan claro que necesitan actuar por motivación interna o intrínseca Y incluso no sé si hasta llegarán a hacer un análisis pues, eh, de valoración del coste, del riesgo asumido por todo esto, sino que es una necesidad, es un impulso, necesitan actuar para ser ellos mismos y realmente esa es la esencia de su ser. No sé si habrá tal valoración en esas personas porque eh, les puede... Eh, la necesidad y lo ven tan claro tienen esa, no es que sean visionarios pero tienen, tan cla tienen esa clarividencia mental que otros no alcanzamos a ver y que luego por eso tienen seguidores y mucha gente pues, es gente que pasa la historia ¿no? como héroes, como referentes mundiales o, eh, y que trasciende al tiempo y muchas épocas porque realmente han hecho algo que se salía, entiendo que esa visión esa, ese, ese poder de ir en adelante que otros no tenemos y que ellos incubaron y lucharon Los, los sitúa donde están para nosotros y en estos tiempos seguramente necesitamos cada vez más eh, sembrar entre nuestros niños o entre nuestro entorno esa necesidad de, de decir bueno y tú qué nos quieres contar que estás viendo y que el entorno a lo mejor no ve ¿no? Y, que, y que pueda sacarnos a todos de situaciones un poco críticas que estamos viviendo y no se les escucha porque hay otros intereses eh, a nivel pues, de comunicación y tal que interesan más escuchar cómo se hacen ver esas personas de verdad en social media y en redes sociales, cuando hablan de las personas que, que dice Paula, sencillamente le utilizan una característica, que es autenticidad. Eh, por eso esas personas yo creo que llegan, porque no ves en ellos ese doble rasero que estamos tan acostumbrados a buscar en cada frase, en cada gesto. Y cuando algo te encuentras que, que es lo que ves, es como que te maravilla, te sorprende. Como bien dice Paula, es eh, es un poco contradictorio exactamente que uno cuando algo lo ve brillar por sí solo, de repente es como que dices, Uf, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se mantiene ese brillo? Porque claro, una persona puede realizar un acto puntual y aislado que sea brillante en este entorno en que estamos y que tenga mucha resonancia y mucha gente, pero ¿cómo se mantiene ese brillo? ¿Qué tienen? ¿Tienen algún plan? No tienen un plan, realmente son ellos mismos con una verdad auténtica que otros no vemos y que siguen Porque sí, porque necesitas seguirlo, tú también te motiva intrínsecamente a ti a seguir una idea. Y luego se llega a un fin que ni siquiera a lo mejor ellos lo tenían tan establecido. O sea, es, yo creo que es un poco intuición, incubación de estas personas que realmente eh, tienen un, un, una visión en avance. ¿Hacen? ¿Por qué hacen? ¿Qué tienen esas personas? <risa> Entre Agustina de Aragón, Gandhi y las redes sociales ¿Sí? yo quiero aprovechar. <risa> para colar una cuña por aquí a todos nuestros oyentes invitaros a participar en el programa a través de las redes sociales a través de Twitter con el hashtag eltalentoradio o talentoadultos ¿vale? Pues nos había olvidado hasta ahora sí. comentaros que, bueno, si yo siempre lo digo esto es un grupo abierto, podéis participar podéis venir a, a la, al programa si os apetece, podéis colaborar en el blog que es eltalento.org contactar con nosotros a través de ahí y podéis por supuesto comunicaros a través de Twitter con los hashtags que os comentaba eh, el talento radio y talento adultos Esas ahora acciones... podéis seguir vuestras divagaciones y sí, vuestros actos por favor. te voy a, te voy a cortar porque me sí. encanta también lo que has dicho otra sí. gran frase de Aleano es la historia es un producto humano es decir, o el producto de la libertad de los individuos y de los distintos grupos que la han realizado e interpretado es decir, que en el fondo eh, nosotros todos hacemos la historia. Cuando, cuando nos sale bien, nos aplicamos el, eh, el mérito, ¿no? Y cuando las cosas no salen como queríamos, eh, echamos la culpa a la historia, así como en mayúsculas y tal. Pero al final, la historia está hecha de todos los actos pequeños y grandes que hemos sido, que la humanidad. ...ha ido haciendo a lo largo del tiempo... ¿no? Tod ...toda esa gente que tú dices que brilla... ...que lleva un futuro, que lleva gente detrás... ...en el uh -huh. fondo es lo que están haciendo, historia... ¿no? Uh -huh. ...están haciendo historia... ...y los pequeños también, a su manera... ...las pequeñas piedras también están haciendo historia... ...claro, Todos e ese entorno colaborativo... ...que ellos generan a su alrededor... ...sin querer pues todo, toda esa atracción... ...hacia esa misma idea, pues va arrastrando gente... ...va llevando adelante planes... ...y otros colaboran, se sienten identificados realmente en su ser y por eso actúan en la misma línea que estas personas ¿no? se alinean un poco y, y llegan a algo grande entre todos pero claro, se ve al referente al que se atrevió y al que se expuso, ¿no? se expuso claro. y es el que todos pues, tenemos ahí en los libros de historia o el día de mañana tendrán en, en redes o en el sistema de comunicación que se inventen los que ahora que ¿eh? <risa> claro entonces realmente un poco es esa, esa idea y también el papel, yo creo que a nivel humano y a nivel de, de actividad eh, la actividad, o sea, lo que es lo corporal la acción corporal en sí misma nos define como, como parte de nuestro, de nuestro propio yo es decir, de la manera en que nos movemos lo que hablábamos antes del lenguaje no verbal y todo eso, hacemos, actuamos pero somos coherentes, tocó antes María un poco el tema ¿no? el yo de la persona es tan fácil de ver lo vemos porque a lo mejor es nervioso y dices, no, es que es nervioso, impulsivo ¿Qué es lo que vemos? ¿Cada uno ve de una manera? Lo que comentaba Paula, que cada uno ve de alguna manera y lo que decía ella además es que somos personas y por tanto somos complejas. Ahí está un poco el, el, el problema, ¿no? Que por eso cuesta tanto definir a mí personalmente a diferencia de Paula, me cuesta mucho más definirme porque a mí misma me cuesta mucho cotarme. Entonces, en ese sentido reconozco que yo me explico fatal. <risa> no sería jamás capaz de pasar esa definición de cinco palabras para definirte, o sea, no, no, <risa> me limitas. Podríamos definir entonces. O María. En un momento queda que amplio, porque puede que exactamente eso, eso a veces que en un momento determinado puedo sentir que te puedo definirte en cinco y hay veces que me siento solamente una. Entonces yo creo que volveremos a eso, somos muy complejos y es muy difícil entendernos. Tenemos a Natalia sí, que yo... va a hablar en la pecera, cuéntanos Natalia. No, me gustaría intervenir porque a lo mejor toda esa dificultad la podríamos eh, eh, bajar un poco el nivel ¿no? eh, a partir del autoconocimiento de las personas. Una vez que eres consciente de quién eres y cómo eres, o es todo tan fácil porque todo fluye, es de, porque tú te posicionas clarísimamente en una posición. Entonces eh, tienes muy claro, tu, dentro de la flexibilidad tienes uno, unos objetivos en la vida, con lo cual todo tu entorno eh, tú te, te va a venir y tú vas a ir hacia él, entonces todo se simplifica enormemente, el conflicto llega con, con el no conocimiento, Entonces cuando, yo creo que todo radica en el autoconocimiento de las personas cada uno como se conozca. Pues ahora vamos a ver, porque aquí en el hashtag talento adultos tenemos una pregunta de un oyente y nos dice que le gustaría saber a Rubén quién es la más irresponsable del talento radio en este momento. Ala, actuemos y digamos, esa irresponsabilidad, Yo tengo ¿quién, mis ¿quién hijos nos la comemos? con Mi hermana la venía hasta aquí y yo creo que ellos quedaron encantados se quedaron con sus primos <risa> así que me perdonan totalmente responsabilidad pero como madre reconozco que a veces me acoto cuando tengo que dejarlos y pienso ay no debiese y no creo que sea una responsabilidad intentar ser yo misma igual que no es una responsabilidad dejarles a ellos ser y cómo te vuelves tú a casa Cuando vuelves del, del Talento Radio, ¿tú cómo vuelves a tu Encantada. casa? Encantada. Y ellos con, con mis sobrinos agotados. O sea, maravilloso todo. ¿Eres más mamá que antes de ir, a lo mejor, en sí, ese no momento? Sí, dejo de ser mamá nunca. Ahí está. A lo mejor yo a veces me olvido que, aparte de ser mamá, pues soy María. Una María más completa, ¿no? Más sí, realizada claro. en ese momento. Ya tenemos dos, María. Dos yo soy. Estamos un poco más cerca de los cinco. Ánimo. <risa> ¿Viste, Rubén? Cuando estamos en responsabilidad... Aunque yo creo que tienes muchas irresponsables. <risa> ¿Eh? No sé, la única anima Yo sí, yo irresponsable total, eso lo tengo muy claro. Y además es que eh, siento que cuanto más irresponsable soy, más me acerco a mi ser. Porque pasé de ser muy perfeccionista y demasiado cuadriculada a permitirme ser una parte que no, se estaba, no estaba establecida en la etiqueta con la que me marcaron de serie. Más flexible. Sí yo sigo siendo poco irresponsable necesito ser mucho más irresponsable porque me exijo demasiado y me castigo y me perdono muy poco así que necesito ser mucho mucho más irresponsable que todas vosotras a ver Natalia Dinos quería intervenir porque claro eh, ante esa eh, postura que tiene Elena de, de autoflagelación no y de castigadora eh, eso claro a la, en la vida se se se transmite Es decir, dentro esa rigidez y ese sentimiento que tú tienes Se libera enormemente en un momento en que dices tú eh, Haga lo que haga, eh, sé que lo estoy haciendo bien Porque uh -huh. te, estoy en paz enormemente conmigo misma claro, aquí Esto me hace sentir bien <risa> <risa> <risa> <risa> También tenemos aquí otro hashtag, eh, Opina Olga Que cuando tienes claro lo que quieres, todo se simplifica ¿Verdad? ¿Qué opináis de esto? a qué simplicidad llegamos cuando de verdad tenemos el objetivo la meta o, o, o el valor que nos define, la, lo tenemos claro y que, sabe, que no sabes cuándo llegarás pero sabes por qué camino tienes que ir te autoconoces más ¿no? te autoconoces, sabes lo que quieres y a lo mejor no sabes si serás capaz de hacerlo pero tú mismo en los pasos que vas dando te das cuenta de que te vas superando o al menos a mí me ha pasado a veces a vosotras también Caminante no hay camino <risa> Se hace Se camino al andar, andar. Sí. <risa> Ciertamente, yo quería decir eh, ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar siendo adultos? ¿Podemos modificarnos? Debemos <risa> <risa> <risa> <risa> Tenemos menos tiempo Debemos por obligación Bueno, yo estoy aquí gesticulando como una chiflada. Sí, ¿qué ¿Qué ¿María Creíamos que tenías picores o algo. No, no, no, no, no. no, no. Gesticulo, gesticulo, me llevo las manos a la cabeza diciendo, por supuesto que podemos cambiar. ¿Qué os voy a decir yo? Vamos a ver. Yo que, que ejerzo una profesión y vivo una profesión y, y, y me apasiona una profesión que consiste en, en, en la ciencia del cambio, ¿no? de, de ayudar a las personas a cambiar man, manteniéndose eh, en su esencia, continuando siendo ellas mismas. Entonces, tengamos la edad que tengamos, podemos fijarnos objetivos nuevos, no estamos condenados, no hay que hacer siempre las cosas como se han hecho. Y refugiarse en la excusa de, es que yo siempre he sido así, es muy fácil y muy cobarde. Lo que pasa es que para hacer cambios importantes hay que. No quiero ser vulgar, pero hay que tenerlos bien puestos. Hay que echarle valor. Entonces, eso que comentábamos antes de tener claro las cosas para poder hacerlo más simple, quizás avanzamos más cuando hacemos las cosas más simples avanzamos más hacia nuestra auto, auto, autorrealización a nuestra autorrealización Sí, yo creo que muchas veces como comentaba Elena yo porque lo comparto también cuando vemos que somos muy autocríticos o vemos que algo lo queremos modificar queremos modificarlo ya es como un eh, ponernos en, con la tarea pero, pero modificar un montón de cosas y hay veces que simplificando y viendo dónde se puede empezar a tirar del hilo y poco a poco dejar que las cosas fluyan esa simplicidad es necesaria porque es mucho más fácil si un trabajo complicado lo, lo distribuyes en distintas tareas que pues si directamente te comes todo un filete tú solo no siendo una o sea que hay que desbrozar nuestras mentes no un sí. poco y dejar realmente lo claro para que esa fuerza motriz que nos me, impulsa me gusta el ejemplo de desbrozar me gusta Sí, la... sí, sí, sí, sí. <risa> limpiar es verdad quitar, limpiar de quitar... prejuicios sí. a lo mejor incluso no limpiar toda nuestra uh -huh. mente de prejuicios o de ideas Hmm. No sé si acertadas o equivocadas, pero que a lo mejor no corresponden con nosotros. Y ¿no? que quizás canalicen esa fuerza motriz en la dirección que la acción sea la adecuada. Porque si no, si tenemos tanto lío, hacemos mucho. Hay gente que está todo el tiempo muy ocupada haciendo mucho, pero no avanza en sí misma. Está como en, en un círculo vicioso, ¿no? Pero no, no se va, no se va un poco más lejos, no sabe... Porque realmente echa tiempo y energía en algo que, que, que está confuso entonces la simplicidad de la que nos hablaba Olga ¿no? una, sí. oyente, bueno, una oyente conocidísima eh, pues realmente eh, eso nos puede, nos puede ayudar a todos a pensar un poquito ¿no? Además sí, eh, bueno, cuando tenemos las ideas claras sí, Natalia nos va a comentar quería de esto. decir que además entras en la ayuda en todas las direcciones ¿no? vertical y horizontal eh, pues, entonces puedes ayudar pero si tú estás hecho un lío antes de desbrozar como decía Paula entonces ¿qué posición tienes para ayudar al prójimo? si tú mismo hoy estás aquí mañana estás ahí, si te adaptas como decíamos eh, a raíz de la frase de Galeano, es decir si eres, tienes una personalidad camaleónica y se transforma según los ambientes y los entornos eh, primero, eh, bueno pues eh, se puede ver como hay per personas que les gusta pero yo creo que es un, un, un error ¿no? porque les puede cuando les cambian ese ambiente que se van a ser otras personas y otras personas con lo cual nunca va a ser esa persona misma Entonces, en el momento que tú eres tu persona, podrás ayudar a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, y, y al trabajo. Entonces, es cuando digo que todo será en todas las direcciones. Uh -huh, claro, en realidad, un poco Natalia, también lo que opinas es que si hacemos despejo de del que tenemos al lado y dejamos que un poco nos contamine con sus líos mentales... Cuando tenemos algo claro, pues podemos ayudar a otro a verlo un poco claro, ¿no? O por lo menos acompañarle a que, a que no siga liándose o darle alguna opinión que no sea dañina ni dolorosa para él, pero que vea que es claro y le, y le, le ayuda. ¿Qué más cosas querríais plantear a ver, al Yo hilo de nuestra frase del programa? Quería sacar a la palestra dos ejemplos eh, que son muy comunes en nuestra sociedad ¿no? y que si aplicamos a ellos esta frase de Galeano podemos tener material aquí para debatir bastante. Me refiero a los, los ninis, ¿no? esta gente joven a la que le han puesto este, esta etiqueta ridícula que resulta que no estudian, no trabajan y son qué son desahuciados de la sociedad, son, son parásitos que son. Desde luego, seguramente eh, son muchas más cosas aparte de lo que no son, que no son trabajadores ni, ni estudiantes. El otro caso es el de aquellas personas que han dedicado toda su vida a, a ejercer una profesión o, bueno, múltiples profesiones y de repente eh, pasan de estar volcados en su trabajo a la jubilación o la prejubilación o el despido ¿no? En, esta, en este tiempo de crisis y de repente pierden su identidad. Si mi identidad se define por la tarea a la que yo dedico más tiempo y ahora me la han quitado o la he perdido, ¿qué puñeta soy yo? Cierto, uh -huh. cierto, el tema de la jubilación es un tema serio, es verdad. Aquellos que... Eh, y sobre todo es algo que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, uh -huh. entre otras cosas porque las mujeres tenemos... Como mínimo dos roles asumidos, que es el de nuestro trabajo y el de ama de casa, más o menos, sí, quiero decir, <coughs> sigue siendo, sigue siendo María, no me mires así porque sigue siendo, lo que sigue siendo, entonces, es mucho más difícil para ellos dejar de acudir a su puesto de trabajo y de repente no saber, aquellos que además no tengan una afición, qué, qué hacer con ese tiempo. Claro, su hábito de vida era... Levantarse a esa hora, hacer eso durante X tiempo y, y trabajar para algo que quizás no era ni siquiera sí, para ellos mismos trascendente, ni cuestionarlo, porque incluso cuando te jubilas puedes seguir vinculado colaborativamente con determinados proyectos en los que tú pues, apliques tus conocimientos y tu know-how y tu experiencia de vida para jóvenes, o sea, trabajo intergeneracional, ahí hay un campo o sea, con tal de vivir y no tener una enfermedad y llegar a viejo, pues realmente va viejo entre comillas, a viejo físico que mentalmente puedes estar estupendo, cuántas cosas puedes desarrollar, ¿no? han perdido el rol de ser el, eh, el ingeniero o el mm. bedel o el panadero o lo o el que proceda Hecho, el bedel, lo, lo que bien. sea para a lo mejor convertirse en el abuelo de, y quizás ese cambio del rol tampoco es fácil a veces asumir que es decir, te pierdes un poco tu identidad Como individuo, sí. para convertirte en el cuidador, acompañador, o. Lo que sea de, de ser los niños. el protagonista de tu propia historia Exacto. de alguna manera. Claro, eso porque pierdes el timón, lo, tenía, lo llevaba a otro, tú ibas ahí subido en esa historia y ya te pierdes, ya dices, ¿y yo ahora? ¿Y ahora qué sucede? Natalia, cuéntanos un poquito. Pero lo más importante era lo que decía María antes: o sea, en cualquier momento puedes tomar conciencia de eso y lo puedes cambiar. Seas un abuelete. ¿Sabes? ha sido trabajador y es abuelo, pero eh, ser un abuelo no, no significa ya ser un abuelo 24 horas y me paso a mí la responsabilidad. Tú tienes que tener tu momento y tu tiempo para ti, pero tú tienes que tomar conciencia y tú tienes que parar eso. Es decir, y vas a ser tú mismo y vas a ser muchísimo más feliz y las horas que compartas con tus nietos las vas a disfrutar infinitamente más y no va a ser un cargo. Uh -huh. Realmente eso? porque a veces el cargo les viene impuesto por la vida de otros, Exacto. que les pisa su propio sueño de jubilación, que puedes tenerlo. Exacto. Pero claro, tú puedes tener un sueño de jubilación con 40 años, pero cuando tienes 65 o 67 y llega el momento, pues la vida te dio una serie de circunstancias, te llevó a tener cuatro nietos, tu hijo está viajando no sé dónde. Y en esto, ¿qué sucede con tu ansiada o anhelada jubilación? Ya no es lo que querías, ¿no? No es justo. Eso tampoco... Realmente hacen lo que quieren. ¿O son lo que se espera que hagan en ese momento de su vida? Pero lo que no puede otros. puede ser que es que se han perdido. Yo creo que uno eh, fundamentalmente es... Yo soy María San Pedro. Eso mm. es lo primero. Y el resto, como bien se comentaba también Natalia... Puede ser circunstancial o puede ser según situaciones. Y lo que comentaba sobre todo con los jubilados... Yo creo que es porque su profesión era lo que eran. Claro. Entonces no son capaces, lo que bien decís, de salir de, de eso. Y ellos, aparte de ser el trabajador que seas... Tú eres una persona unas inquietudes que incluso en tu trabajo ni siquiera tú pudieses eh, llegar a, a avanzar en ellas, porque como bien dices, eres panadero, eres ingeniero y a lo mejor a veces no quieren ni que pienses. No tienes por qué tener ni mucho menos y eso tú puedes ser, pues Juan Gutiérrez. Y si eres, podemos ser Juan Gutiérrez. Y si eres Juan Gutiérrez? Juan Gutiérrez panadero, pero un panadero que es tu talento, es tu elemento como hablábamos el otro día con Ken Robinson, ¿no? ¿Cuándo vas a parar? Yo creo que no paras ni aunque te, ya en el último momento de tu vida cuando esos últimos tres días que estés el pobrecillo, yo creo que ni paras Porque viven para ello, cualquier elemento, cualquier, o sea, cualquier paseo, todo, van a hacer turismo o van de jubilados con un viaje del inserso a lo mejor y van a ver panaderías porque era su vida. Y entonces <risa> se recrean en eso, incluso opinan, se relacionan, cuentan, aportan cosas. Puede ser incluso muy gratificante la jubilación para una persona que haya tenido su elemento y ahora lo utilice para comunicar y para transmitir experiencias incluso sentado delante de un de un blog ¿no? sí, o que su nieto mamá, se lo escriba vamos, día, no todo el mundo encuentra su elemento no claro, todo el claro mundo pero sería consigue, una claro consigue ser quien quería ser y uh -huh. más difícil todavía con los nini, porque ellos digamos que están en el comienzo entonces ellos pueden no saber qué es lo que se espera de ellos pero ¿Por qué no pensar tú mismo qué es lo que puedes hacer? Y si lo saben y lo ocultan, María. Yo de los jóvenes hay una cosa que creo que, igual que de, de los adultos, pues tenemos nuestras cargas. A los jóvenes eh, les exijo esa irresponsabilidad de probar. No me puedo imaginar a un joven que no tenga ímpetu. No me refiero a que todos tengan que ser igual de nerviosos, entendámonos bien. <risa> Cada uno tiene características, pero la juventud tiene que ser ímpetu, porque es cuando tienes el libro sin describir, es cuando puedes eh, rellenar hojas. Natalia, me encanta porque eh, el otro día asistí a una, a, una, a una charla, a una conferencia y, y me habían, habían comentado lo de eh, hay un huevo y hay dos maneras de romper un huevo, de afuera para adentro o de dentro para afuera si, si lo rompes de fuera para adentro estás frito porque es cuando rompemos un huevo y lo freímos pero qué bonito cuando el, el huevo se rompe de dentro para afuera y se hace pollito ¿Qué ocurre? Que muchos de estos niños, porque te digo yo, que el autoconocimiento de los padres es que no les dejan ser. Es que esos niños, por mucho que quieran y puedan, no saben. Es la personalidad camaleónica de la que hablábamos antes. Se adaptan a, la, a los entornos, a la sociedad. Es muy dificilísimo. Yo los entiendo y me da muchísima tristeza. Por eso, las asociaciones son súper importantes. Que prueben, que compartan. Y, y que sean libres de fluir de una asociación en otra, porque no pasa nada porque te asocies a una y la dejes, es que es tremendista, ¿no? Como se apunta y se desapunta. Sí, yo, yo en esta parte de opinar que, bueno, en la faceta que me corresponde cuando soy coach aunque realmente me doy cuenta que, que eso sí que empieza a, a, a marcarse en mi vida como una forma de, de hacer constante, ¿no? porque, porque es un, un poco filosofía de vida en determinados aspectos pues sí he, he estado trabajando estos últimos meses con, con gente del plan de empleo y con, y con chavales que podrían ser considerados, que nadie los llamaba así, pero bueno Otros que los vieron desde fuera es Nini, porque en este momento de su vida se ven así y no tienen unos estudios finalizados y es muy difícil pues, ese proceso de recolocación. Y es verdad que trabajando con cada uno de ellos, esta semana estuve terminando incluso hoy por la mañana algunos procesos, bueno, express coaching, como digo yo, no, de tres sesiones, realmente esa necesidad de que les escuchen y de que había algo ahí y que hay una etiqueta que les pusieron y que tenían que ir por aquel camino, pero es que ese camino en mi casa no vale y sale de ellos porque nadie yo no sé nada de su vida no te lo cuentan y se abren en el grado que ellos confían en ti como persona y realmente eh, yo salgo contenta porque digo yo hay algo o sea esta gente esto si esto es los nini vamos bien porque es que hay algo en esto que a mí me pusieron delante que me tocaron en un listado o sea no los elegí yo al azar pues dijeron toma pues estos Y, y vas viendo que hay algo y que, y que se comprometen a venir hombre, alguno falla, oye, me puse malo, no sé qué no puede ir, bueno, todos tienen circunstancias pero eh, cuando están allí son conscientes y se dejan desbrozar esos prejuicios y esas ideas que en ocasiones familiarmente están mal y, y, y no saben ejercer a veces ese desapego de su familia porque como ya son lo que les dijeron que eran desde los 7-8 que ya empezaban a ir como mal lo que hablábamos de niño bueno, niño malo es muy difícil con 21-23 Y en una situación laboral tal como está, eh, presentarte ante alguien y decir, pues mira, yo me gusta dibujar o me gusta eh, pasear perros. O me gusta, ¿sabes? Disfruto, es que veo vídeos de ello y me gusta y pum, pum, pum, y va saliendo, va saliendo. Y, y de ahí salen ideas, se generan. Eh, entonces, cuando sale eso y esa persona ve que, que gracias a conversar con otra, que no es más que otra persona que está allí, que no conoces de nada, salió de él, su autoconfianza se incrementa porque dice es que yo hablé de esto y establecí establecí cosas, ¿no? Entonces actuaron y pasaron a, a una acción verbalizada de cosas que estaban dentro de ellos, pero necesitan que otra acción les un poco haga de tractor. Entonces los ninis no son tan ninis, por lo menos la muestra representativa de Gijón que a mí me pusieron delante y que me tocó. Entonces yo, yo en ese aspecto quedo contenta porque, porque es, nunca es tarde, ¿no? quizá los roles negativos son más difíciles de quitar, ese peso mm. que, que, que te cae encima de eres un inútil no tienes trabajo, no eres capaz un vago, de estudiar, lo un vago, lo peor es un vago quizás esos roles son mucho más eh, son difíciles, pesan demasiado es una mochila demasiado pesada ¿no? y sobre todo como, como decía María para alguien que todavía tiene todo el mundo por delante, que todavía tiene muchas cosas que aprender que todavía está en el camino y que sabe además que todavía le queda mucho que aprender cuando ya te marcan y ya te dicen Desde el primer momento, eres un vago, eres un inútil, eh, o eres tonto, o en fin, algo de esto, ¿no? Claro. Pues quizás esos prejuicios, esas, esas piedras pesan demasiado. Quizás necesitan a alguien que les vaya quitando eso. Y que les dejen hacer y ser ellos mismos en un momento dado, pero es que si les dicen, céntrate en lo tuyo, que tienes que buscar de esto, que es en lo que tienes experiencia o en lo que estuviste, es que no hay de eso. No hay, no, te lo dice el entorno, te lo dice a la, la agencia local de empleo y en tu familia, no, que no te líen la cabeza, céntrate. La flexibilidad. ¿Qué estamos haciendo entre todos muchas veces, ¿no? Los liamos todos, entonces es muy difícil, ¿no? Entonces volveríamos, volveríamos como antes, no no es que no haya que estar centrado, un adulto obviamente eh, no es que deba ser, debe ser ejemplo exactamente, en ese sentido tiene que ser centrado en cuanto a que tiene que ser coherente en lo que haga, pero tiene que ser responsable, por lo que contabas al principio, para volver a, a re, re, reinventarse continuamente, porque ha de enseñar a los pequeños. Y a los que todavía son más mayores, a los que estamos en el medio, el que sí se puede exactamente, que no es malo reinventarse, que uno puede ir teniendo capas, no son capas de personalidad, son capas de posibilidades, entonces podríamos mirarlo un poco por ahí. Uh -huh. La propia palabra irresponsabilidad ya es una cosa que deberíamos de, de utilizar. De, de, a mí no me parece una irresponsabilidad, me parece todo lo contrario, una responsabilidad. El decir, he llegado hasta aquí, quiero cambiar, quiero ser lo que yo realmente soy, porque hasta ahora no lo fui y no me funcionó. Con lo cual me parece todo lo contrario, me parece una absoluta responsabilidad cambiar. Lo que, no, lo que, no me, parece, lo que me parece irresponsable es las personas que se adaptan a los medios. Con lo cual, eso, eso es irresponsable. Uh -huh. Bueno, yo un poquito para variar la, la idea, no sé si alguien quería apostillar o, o añadir algo más a lo anterior que comentamos, pero hay otra frase de Aristóteles que es muy similar a la que teníamos aquí de Galeano, pero es «somos lo, somos lo que hacemos repetidamente». Y entonces, ¿qué pasa con la repetición? Cuando ya está claro lo que hacemos y lo repetimos, ¿está bien, está mal? ¿Somos nosotros o es un, ya un hábito que nos define? «Somos lo que hacemos repetidamente» Y entonces la excelencia no es un acto, es un hábito, dice no. Aristóteles. Es un hábito ser excelente y hacerlo muy bien y controlar mucho, ¿no? ¿Qué, qué sucede ahí? Quizá en, se refería a Aristóteles a la manera de encarar la vida. Hagamos lo que hagamos, eh, si ponemos nuestra esencia y nuestras emociones y todo lo que la mejor versión de nosotros mismos, siempre lo haremos bien o al menos lo mejor que podamos y lo haremos de la manera que nosotros sabemos. Yo lo interpreto así, más que hacer una cosa en concreto, que sí que es verdad, que nos puede definir si hacemos algo repetidamente, ese modo de, de hacer las cosas. Y que no nos dé miedo si un día nos apetece hacer otra cosa diferente. Ser excelente en distintas cosas, ¿no? Un poco. Sí. O sea, hacer distintas, tener distintos hábitos, distintas eh, realizaciones de uno mismo y practicar mucho un determinado hábito por ejemplo, porque consideras que eres en eso, controlas mucho eres excelente para ti en tu, en tu sí, categoría no hace, de excelencia, claro no hace falta hacer cosas extraordinarias sino hacer lo ordinario de manera bien de, hecha, extraordinaria como solo tú sabes hacerlo yo estaba este esta cita de Aristóteles con eh, cuestiones de conducta y, y de etiquetas muchas veces eh, estaba pensando en aquellas veces en que Cuestionamos a la persona por haber emitido una conducta errónea o desagradable, ¿no? Yo tengo un mal día, por ejemplo, y te doy una mala contestación. es que eres una borde! Ojo, tenemos que separar entre el comportamiento, ¿vale?, la conducta, eh, lo que está en el, en el plano de, de lo motor o lo verbal, de lo que la persona es. Ahora sí, si ese comportamiento se repite muchas veces y se convierte en un hábito, se incorpora a mi propia personalidad y ahí sí estoy siendo yo un aborde. Ya no es mi comportamiento el que de manera puntual es desagradable, sino que la persona generaliza hasta el punto de que eso forma, forma parte ya de su de su propia identidad. Sí, yo creo que yo creo que la, yo entendí así también la frase de Aristóteles. Yo creo que se refería más a eso, ¿no? Al, al hábito eh, repetido de determinadas conductas, ¿no? Uh -huh. Si lo hace, si son conductas positivas. Eh, evidentemente vamos mejorando creciendo como, como individuos y como explica María son conductas negativas eso también acaba formando parte de nosotros pero digamos que nos restaría más que sumarían pero bueno pasaría a ser parte también de nuestra identidad no todos son simpáticos y agradables también los hay desagradables y bordes claro, evidentemente al final hacemos una acción yo creo repetidamente cuando estamos cómodos en ella Cuando tenemos Cierto. que pensar lo que estamos haciendo es más difícil que repitamos exactamente el mismo acto porque al final la mente, por muy sabia que sea, el acto también le cuesta y si tu cuerpo no hace lo que tu mente te está mandando directamente ahí hay lo que comentaba María desde el principio, hay un, una pequeña desconexión, cuesta mantenerlos por eso el hábito yo creo que se genera ante cosas que te gusta hacer desgracia en algunas ocasiones también aquellos que hacen las cosas para, para molestar también, pero bueno, también es que están cómodos en su... Claro, lo que decía, no, no siempre son hábitos positivos, a veces son hábitos negativos, pero bueno, también están ahí, no, no, no, no nos obviemos, ¿no? No, no creamos que todos, todo el mundo es bueno y todo el mundo es feliz y todo el mundo... No, también hay gente pues, que no es feliz y que es desagradable y que es borde porque se le da muy bien, a lo mejor es su talento ser borde. Y hay, gente ser, ¿no? que, y hay gente que le gusta incluso, bueno, pues esa gente que tiene ese talante un poco borde, un poco eh, de, como si dijéramos, socarrón o bueno. Y hay gente que le hace gracia y a otros esas acciones nos pueden resultar, jolín, ofensivas. ofensivas y a otros les hace gracia y les siguen la guasa y es un momento de juerga y de, oye, y de, bueno, disfrutemos de, de esta persona que es tan borde y, no, realmente hay gente borde que está puesta en medios de comunicación, que están ahí para actuar de manera borde. resto me gire? Bueno, no sé, yo, yo no digo ejemplos, pero realmente sí que es gente que a lo mejor pues esas acciones le llevan a situarse en un punto en que la gente necesita esa caña eh, bueno, para, la para gente, opinar. La gente yo creo que lo que le gusta es que ver cómo le dan caña a los demás. Si la mm. caña la recibiéramos nosotros, la sí, cosa sí, por cambiaría. Sí, sí, ahí los estamos, ahí estamos. Circo, ¿no? Claro, los leones del circo, claro. Lo que sí. nos gusta es ver cómo le dan caña a los demás. Fíjate fíjate lo que le han dicho a este, anda que lo han puesto guapo. Mm -hmm. si, si fuéramos nosotros los que percibiéramos eso, la cosa cambiaría. ¿A ver? Habéis hablado ahora mismo del circo y los leones, y yo estaba pensando precisamente en una metáfora sobre la identidad que iba en esa línea. Desde la psicología son múltiples los acercamientos que se han hecho al tema de, de la identidad personal, en fin, desde el psicoanálisis, desde la psicología social-cognitiva, desde las teorías de identidad social. Bueno, hay muchos, muchos autores y yo creo recordar de, de, de mi época de estudiante que era, que era Goffman, el que hablaba de identidad personal bueno y sobre todo trabajó mucho en la cuestión de la estigmatización, que planteaba algo así como... que Es un poco la estrategia, bueno, la regla mnemotécnica que yo utilicé para, para recordar esta teoría, aunque ya os digo que no sé si estoy acertando con el autor porque esto hace, hace tiempo. Eh, que la, la identidad es como un, una edificación, ¿vale? Esta es mi interpretación de la teoría que sea. Yo quiero matizar esto porque igual estoy, estoy liándola. Eh, es como una edificación, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, venía el hilo de lo del circo ¿no? Un acueducto romano. Cuantos más pilares sea, mayor estabilidad tendrá. Entonces la identidad del mismo modo, eh, si tiene muchos sostenes, si tiene muchos pilares en los que repartir el peso y apoyarse, será mucho más sólida y en caso de que uno de esos pilares desaparezca, el daño será menor. Ahora, si yo solamente cuento con tres pilares sobre los que sostener mi identidad, por ejemplo, madre, esposa y trabajadora, que les ocurre a muchas mujeres, el momento en que uno de esos tres se tambalee, mi vida entera... Claro. ...va a, a, a sufrir ¿no? la, las consecuencias... Va, ...va a ser todo un terremoto... ...va a requerir toda una reorganización... Un replanteamiento... ...restaurar la situación... ...o si mi pareja... Eh, se disuelve o si mis hijos crecen y se marchan y se de van. casa y no digamos qué va a ocurrir si todas estas cosas ocurren suceden a la vez ¿no? que, que pueden coincidir en el tiempo esto estoy utilizando el, el ejemplo de la mujer pero sería válido para cualquier tipo para bueno, en fin para, para cualquier, cualquier para cualquier perfil entonces eh, el consejo o lo, lo ideal sería tener muchos pilares en los que sostenernos identificarnos con muchas eh, con muchos roles ¿verdad? yo soy sí pues puedo ser Trabajadora, puedo ser esposa, puedo ser madre, puedo ser hija, puedo ser hermana, puedo ser amiga, puedo ser artista, puedo ser estudiante, puedo ser aprendiz, puedo ser, ¿por qué no?, colaboradora de un programa de radio, ¿verdad? Permitirte ser, ¿no? Permitirte ser y, a, y llevar adelante acciones muy diversas y que a ti misma te sorprendan y a tu entorno también, ¿no? Que en ocasiones te desetiqueten. Eso es... Cuando tenemos muchas, muchas etiquetas, la validez de aquellas que están pegadas ya no es tanta, ¿verdad? Que cambian por otra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opináis? ¿Os, os desitiquitasteis muchas veces vosotras? ¿Os estáis desititando? De etiquetando. Etiquetando, se me atascó. Acaba de ocurrirse des la, la, etiquetando. la imagen gráfica de una maleta llena de, de, de etiquetas de viaje, ¿no? Es verdad, esas maletas que antes iban con, con esos sellos, esas etiquetas de Londres, Nueva York y todo esto, ¿no? Efectivamente son las maletas viajadas, ¿no? Las, las que llevaban más eh, etiquetas, esas eh, maletas de cuero antiguas. Estaba pensando en esa imagen, ¿no? De cómo... como, como metafóricas ¿no? estamos hoy. Claro, sí, sí, <risa> es que se me ha venido... <risa> una... Muy guapa. Se me ha venido a la mente, ¿no? Esas maletas que eran las que tienen eh, empaque, ¿no? Las maletas de los abuelos que tenían ese montón de etiquetas, son las que verdaderamente te, te gustaban, las que te llamaban la atención. Bueno, nos quedan cinco minutillos y, y, bueno, no sé qué es lo que os gustaría recalcar, recapitular un poquito de lo que hemos estado hablando esta hora, bueno, estos 50 minutos... Yo estaba pensando que cuando esto se acabe, cuando el viaje finalice y mi maleta esté totalmente destrozada, quiero estar cubierta de pegatinas, de todas las que se os ocurran. Nada de tener una grandota que cubra toda la superficie. Me encanta. Pues te ayudaremos, María, entre todas. Nos tenemos que ayudar todos aquí en El Talento a ponernos etiquetas varias y diversas, ¿no, Natalia? Y sí. positivas siempre, a ah, poder ser. Utilizar un lenguaje positivo es fundamental. Yo también quiero ponerme etiquetas, muchas. Sí, la maleta que nos ha aquí ofrecido Elena y María nos sumamos todos a viajar con ella. Sin duda alguna y yo creo que para aquellos que nos puedan oír eh, volver a lo mismo, que somos adultos, pero que no no estamos ahí a punto de meternos la el pie en el vamos en el funeral, que sí. nos queda mucha vida, que como bien dijo María, mientras uno pueda tener ganas, mientras eh, como comentó Paula, perdón, hay que seguir adelante y hay que seguir luchando por lo que uno quiere intentar ser el ejemplo de los demás empezando por nosotros mismos y sencillamente eso ser críticos eso yo creo que es al final aprender eso es básicamente así bueno nos queda un minutillo y, y pudiéramos lanzar una respuesta, una pregunta a todos los oyentes ¿no? ¿qué acción llevarías a cabo para mejorar tu entorno? ¿qué acción te planteas mañana implementar en tu vida? Bueno, pues ya nos despedimos sin más una noche aquí en El Talento, nos podéis seguir en diferentes medios, en, en Twitter, en el blog, en, el, en todos los posts que se cuelgan, cuelgan semanalmente y nada más, os decimos gracias a todos por estar aquí, hacernos ser personas completas y que El Talento os acompañe. Gracias.